Marín Espartaco, buen día, ¿cómo te va? Hola Juan Pablo, buen día. ¿Estás en Rausel en este momento? Sí, eh, entrando a, a la legislatura para comenzar este, a sesionar. Y bueno, como bien decías, uno de los temas que vamos a analizar es el incremento en la suba de las tarifas, eh, sobre todo del gas para una región como la nuestra, que es la Patagónica, que se hace tan necesario que bajen los costos. y bueno. Este, en un inicio el promedio en la provincia de La Pampa era del 1000% de los aumentos y luego en un acuerdo con los gobernadores se le puso un tope de 400% para la zona patagónica y bueno, ahora nosotros por nuestro lado, el gobernador por el suyo, estamos tratando de ver cómo este, revertimos esta situación. ¿Cuál es tu mirada sobre el modo en que se toman esas decisiones? Digo, porque es normal que en un gobierno nacional las empresas y las provincias discutan sobre los alcances de determinada medida, pero es extrañísimo, diría que en la historia nacional, que haya un tarifazo del 1.600% en algunos casos y que en una sola reunión baje al 400%. ¿Uno tiene la sensación de que algo se calculó mal o hay una intención que no se alcanza a ver? ¿Cuál es tu mirada? Sí, tal es así que el, el propio ministro del Interior lo reconoció. Vos bien lo decías, este, reconoció que, que se han equivocado. Y bueno, yo también, nuestro partido justicialista a nivel nacional, en el día de antes de ayer, también me te fijó posición con respecto a esto. Es decir, si tenemos un promedio generalizado en el país del 1.600% y eh, de un día para el otro lo, lo bajamos al 400% de tope, evidentemente la decisión no se ha tomado. Pero así con todo, Juan Pablo, tam tampoco han tenido una gradualidad para avanzar en medidas que si bien podemos coincidir en el fondo que había que tomar, como por ejemplo la devaluación, lo han hecho en un 60% de un día para el otro, este, y así este, con, un, con un montón de, de iniciativas que creemos que lo que le ha faltado a este gobierno, a nuestro entender, es mayor gradualidad y, y mayor seriedad para tomar medidas que tengan que ver con los que menos tienen, porque vos fijaste que recién ahora están analizando en el Senado la retribución del 15% del IVA, Este, y, y bueno, se analizó muchísimo antes el pago de los fondos buitres, se analizó muchísimo antes otras medidas que, que para, para el gobierno nacional tenían cierta serenidad, así que, bueno, esperemos que se revierta este orden de prioridades. Bien, en el Parlamento Patagónico también va a ser un tema, sobre todo para nuestra provincia, la cuestión de la barrera sanitaria en el río Colorado para la carne con hueso. ¿Cuál es la, el, la energía que lleva la Pampa frente a esta cuestión? Eh, ¿Piensan que van a tener aliados? Sí, ahí hemos, hemos conversado con algunas provincias vecinas que acompañarían nuestro reclamo. Pero bueno, tenemos la dificultad que en este Parlamento, para que la decisión salga, tiene que ser por unanimidad. y Es público el rechazo de la provincia de Río Negro con respecto a esta... De hecho, han presentado un proyecto este, para determinar eh, que la barrera sanitaria sea del río Colorado para abajo. Entonces, bueno, nosotros desde nuestro bloque, con la presencia de nuestro vicegobernador que nos ha acompañado, vamos a tratar de ver cómo podemos torcer esta medida o por lo menos expresar nuestra opinión en defensa de los intereses que creemos que hoy este, han sido vulnerados desde lo político, no desde lo sanitario. Bien. Espartaco, te consulto sobre otro tema un poco más doméstico, pero que nos parece también importante, y a partir de que desde el sector convergencia tienen presencia, sobre todo en los barrios de Santa Rosa. Eh, ¿Es notable cómo en los últimos tiempos la policía ha eh, elegido como blanco de su proceder, nenes directamente, de 7, de 9, de 10, de 11, de 12 años, eh, sabiendo además que, que has este, hecho alguna crítica sobre el, el, el funcionamiento del Ministerio, eh, ¿te parece que esto es una cuestión de una coincidencia o que hay una sistematización de estas, de estas decisiones? Esperemos que no sea una sistematización, eh, creo que... Si bien es cierto que desde el Ministerio de Seguridad se han avanzado por ahí con algunas iniciativas que tienen que ver con el control del alcoholismo en menores eh, de edad, es evidente, lo, lo hemos visto en casi todos los medios, además una política concreta del Ministerio de Seguridad, eh, también es cierto que deberían, casos de menores de edad, deberíamos legislar nosotros sobre un montón de cuestiones que creo que hacen falta. El régimen penal juvenil en materia procedimental es uno de los temas. Otro de los temas también es la posibilidad de legislar de fondo, modificando la ley orgánica de la policía, que es una ley que viene de la etapa pre-democrática y que merece sus reformas. Y una de las, de las reformas que también estamos analizando es este, tratar de limitar la discrecionalidad que tiene la policía para detener este, en distintas situaciones por averiguación de antecedentes. Esto fue una consulta hecha, eh, que le hice yo al Ministro de Seguridad el día que vino a debatir el presupuesto, Y bueno, quedamos con, con él y con el jefe de policía la posibilidad de analizarla. Bueno, creo que son... Eh, si bien es cierto que es una herramienta que la policía eh, necesita y que es utilizable porque suele resolver algunos conflictos, también es cierto que a veces se puede utilizar de manera discrecional. Y por rotación de cara o esquimenta se suele detener algunas, algunas personas. Así que bueno, esperemos que sea otro de los motivos para, para reformar también. Muy bien, Espartaco Marín, te agradecemos y te, te hago otra consulta que posiblemente no, no, con la, que no tenés que ver, pero en algún momento sí y por ahí viste, a veces quedan contactos, relaciones. ¿Tenés idea, después de haber pasado por ANSES en La Pampa, eh, cuándo podrá entregarse el barrio Procrear, que tantos este, adjudicatarios están este, ansiosos y expectantes? Y en su momento el, el tiempo previsto era este, a principios de año de este año. Este, cuando yo dejé el organismo esa era la, la fecha tope para entregar luego entiendo que había cuestiones de infraestructura que todavía no se habían solucionado dentro de ellas estaba el gas también y esa era la, la razón por la cual se había demorado la verdad que estoy eh, luego de, de que me incorporé a la cámara no, claro. no estoy en el día a día no sé, pero, pero esa era la fecha esperemos que sea cuanto antes porque la verdad que ya tenemos un cierto tiempo de demora muy bien, si quieres agregar algo más sobre algún tema de, te estamos escuchando Claro, otro de los temas que vamos a tratar también acá es recuperar la frecuencia diaria de los lunes y de los viernes eh, que Aerolíneas tenía y que cuando inició este gobierno lo quitaron y representa el 40% del flujo de, de, de pasajeros que tiene La Pampa. Es importante para nuestra provincia porque en materia comercial de inversiones, este, los lunes y los viernes, Santa Rosa-Buenos Aires, eh, se viajaba y representaba el 40%. Y bueno... Este, se, ha, se ha eliminado esa posibilidad. Es otro de los temas que vamos a tocar acá, que creemos que es importante este, para nuestra provincia en un contexto donde estamos hablando de generar empleo privado y de generar inversiones. Creo que esta es otra herramienta que sirve para, para ayudar a esto. Así que esperemos que esto sí se, se apruebe por unanimidad. Gracias, Espartaco. De nada, un abrazo. Espartaco Marín es diputado provincial y nos comunicábamos con él, eh, que está en este momento en Rawson, donde sesiona el Parlamento Patagónico, para tratar el que es claramente uno de los temas del día y de la agenda de estos días que tiene que ver con el tarifazo del gas, además de la cuestión de la barrera sanitaria y lo que comentaba el propio legislador sobre la frecuencia de vuelos de aerolíneas argentinas, que es uno de los golpes que ha dado el ajuste del Gobierno Nacional. Además creemos que hay otros temas a los que ponerle una miradita y como siempre hacemos entre las 10 y 10 y cuarto, presentamos en modo de resumen o de títulos algunos de esos temas. Las dos CTA...